Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Bienvenidos a Radio Alama en Internet. Hola, soy Rodrigo. Pues tenemos aquí una noticia, ¿eh? Interesante del diario Marca. Pone el foco en el patrimonio histórico de Alama de Granada. Sí, es un enfoque curioso, ¿verdad? <ríe> Porque se va un poco de los nombres más, digamos, sonados como Medina Azara o Itálica. Claro. Y se centra en otros tesoros, quizás no tan espectaculares a primera vista, pero con muchísima historia. Y Alama es un ejemplo perfecto de eso. Exacto. El artículo nos lleva atrás, a los siglos XIII y XIV, una época clave, ¿no? Uh -huh. Entre el periodo almohade y, sobre todo, los inicios de la etapa nazarí. Vamos, el último reino musulmán aquí. Claro, de ahí la importancia. Normal que el casco antiguo de Alama sea conjunto histórico-artístico. Es que paseas por allí y se respira esa historia. Totalmente. Y una parte fundamental de esa herencia que el artículo detalla BM es el sistema defensivo. Uh -huh. Habla de un recinto amurallado importante en la zona oriental, que no era solo un muro y ya está. ¿Eh? ¿Era una declaración de intenciones en una época? Complicada. Sí, sí, de fronteras muy cambiantes. Y describe cómo esos muros, eh, bueno, como que empezaban y acababan en la Alcazaba. Eso es. Y ojo, que la Alcazaba no es una cosa menor. Está declarada Bien de Interés Cultural. Sí, la máxima protección. Y Patrimonio Histórico de España. ¿Es increíble pensar que justo debajo de las casas de ahora? Pues sí. ¿Puede haber todavía restos de ese castillo nazarí? Es que esa es la clave. La Alcazaba no estaba simplemente dentro de las murallas, era el corazón, ¿sabes? El ancla de toda la defensa. El centro neurálgico. Justo. El artículo sugiere eso, que era el punto que organizaba toda la protección de la ciudad. Entiendo. Y para entrar y salir de esa ciudad amurallada, menciona puertas. Habla de hasta cuatro. Sí. Parece que dos principales que nos podemos imaginar más grandes, ¿no? Más monumentales, quizás. Y dos secundarias, a lo mejor más, pues eso, funcionales. Vale, y también nombra torres, unas seis torres defensivas. Se habla de seis, sí, según distintas fuentes que recoge el artículo. Reforzando todo el perímetro. ¿Y si sabe algo más? ¿Su ubicación? ¿Por qué seis? Pues ahí es donde la cosa se complica un poco y el artículo lo dice claramente. Ya. Hoy queda muy, muy poco de lo que fue la construcción original está en un estado ruinoso. Claro. Y lo poco que se ve, pues es difícil saber si es de esa época o de obras posteriores. Es un puzle, vamos. Un puzle con muchas piezas que faltan, me imagino. Difícil confirmar esos detalles. Exacto. El número de torres, la ubicación exacta de las puertas, es complicado. Claro, el tiempo no perdona. ¿Y si no hay conservación? Pues pasa lo que pasa. Pero bueno, aún así siempre queda algo, ¿no? Algún elemento que sí ha sobrevivido y nos cuenta cosas. Sí, sí. Y el artículo destaca uno muy interesante. La puerta de la mina. Ah, la puerta de la mina. Esa es. Es un ejemplo perfecto de esa historia que está ahí, oculta, pero tangible. ¿Y qué tiene de especial? Pues lo más llamativo, y el artículo lo subraya, es la escalera. Porque no es una escalera construida, ¿sabes? Con ladrillos o piedras que se añaden. Ah. No. No, está tallada directamente en la roca. ¿En la roca viva? En la misma roca, sí. Una obra de ingeniería que bajaba, imagínate, hasta el río. Hombre, eso estratégicamente es vital. Claro. Te aseguraba el acceso al agua. Fundamental. Incluso si te asediaban durante mucho tiempo. Vaya. ¿Y dice el artículo si esto era común, este tipo de puerta excavada en fortalezas nazaríes, o es algo más bien particular de Alhama? No entra en comparar tanto, pero la descripción sí que da una sensación de que era algo singular, ¿eh? Ya. Yeah. Una solución muy ingeniosa y seguramente costosa de hacer, lo que refuerza esa idea de la importancia estratégica que tuvo Alama. No era un simple postigo, entonces. ¿Qué va? Era una obra de ingeniería defensiva muy notable. Y aunque esté en ruinas, pues nos habla de lo sofisticados que eran sus constructores. Entonces, resumiendo un poco la idea principal que nos deja esta noticia. Pues yo diría que Alama, a través de lo que cuenta Marca, se convierte en un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De esa enorme riqueza histórica que muchas veces se queda fuera de los grandes circuitos, ¿no? De los sitios más famosos. Ya. Yeah. Los restos de la fortaleza, las murallas Nazaríes, son patrimonio nacional, sí. Pero también son un recordatorio de lo frágil que es todo esto, si no se cuida. Claro, contrasta con esos yacimientos que están más gestionados, por decirlo así. Exacto. Y nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Mm. ¿Cuántos otros lugares como Alama podrían tener secretos históricos igual de importantes, ahí escondidos, bajo lo cotidiano, esperando a que alguien los mire con otros ojos? Una reflexión muy pertinente, la verdad. Da que pensar. Pues sí. Bueno, volveremos pronto con la próxima noticia que estamos preparando. Bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.